Sí, sí. Bueno, vamos a dar lectura al documento que elaboraron nuestros, nuestros her hermanos y nuestros compas solidarios con la tribu Yaqui. A los pueblos indígenas de México y el mundo, a los colectivos y organizaciones comunitarias, a los campesinos, obreros, amas de casa, profesionistas y académicos, a todo el pueblo de México. Decimos que el agua es un bien natural que debe ser defendido ante quienes pretenden privatizarla y con ello venderla al mejor postor, acciones que implican concebir al agua como una mercancía y no como un bien natural para la sobrevivencia de la sociedad humana, humana y no humana, porque todos necesitamos del agua visión con la que se han diseñado las estrategias políticas para despojar a los pueblos y comunidades indígenas y campesinas. La tribu Yaqui, como pueblo históricamente golpeado por el Estado mexicano, ha levantado su voz para impedir el despojo del agua del río Yaqui, fundamento esencial para su sobrevivencia en el desierto sonorense, tanto desde el punto de vista económico como cultural. De esta manera dicen no al acueducto Independencia, no al despojo de agua y respeto de los derechos de los pueblos indígenas. El Acueducto Independencia representa una más de las intenciones emblemáticas del mal gobierno para el despojo de agua a los pueblos indígenas, donde las dimensiones de tal obra, la ilegalidad de las acciones para su construcción y el desprecio de las autoridades responsables en torno a los derechos humanos y específicamente los derechos col colectivos y culturales de las poblaciones afectadas, o sea de la tribu yaqui, Son sólo ejemplos de la venza del capital a costa de la destrucción de territorios y bienes naturales. Hoy, 8 de mayo, es fecha en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de revisar el amparo ganado por la tribu yaqui contra el manifiesto de impacto ambiental emitido por la Semarnat para la construcción del acueducto Independencia, tendrá la responsabilidad de hacer valer la justicia a los pueblos indígenas de todo México pues la ratificación del amparo 461-2011 dejará claro que la consulta a los pueblos indígenas es una obligación del Estado mexicano en la realización de cualquier obra que afecte directa o indirectamente sus territorios y bienes naturales. Para la tribu Yaqui representa que después de un largo proceso de confianza en el sistema jurídico se anuncie, después de años de lucha, que el Acueducto Independencia, promovido por el Gobernador de Sonora, Guillermo padres Elías, es una obra ilegal que atenta desde su misma concepción y hasta el día de hoy, contra la existencia de mujeres, niños, hombres y contra la cultura del pueblo yaqui. En función de esto, nos oponemos a la construcción del Acueducto Independencia y con ello manifestamos nuestro apoyo a la tribu yaqui, quien en su digna lucha por la vía de los tribunales de justicia del país, establecerá un antecedente en la lucha y defensa de los pueblos indígenas. Exigimos a la Suprema Corte que, en virtud de sus atribuciones, dicta el fallo en congruencia al artículo segundo de la Constitución y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Atentamente, nosotros, pueblos, colectivos y personas en apoyo a la tribu yaquí.